En s t o y e comunicación ahora mismo, i t mismo, mismo, mismo, acá, acá, acá, con la subsecretaria、eh, del Cóndor y la Costa Atlántica, Verónica Barrera. Verónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Todos los í a qué tal, buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá ya estábamos bailando Rodrigo desde, desde temprano. Desde un a ñ o me dijiste, y la verdad、sí. que no, qué barra, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Yo era adolescente en ese momento, me acuerdo. Son、no、un adolescente, a pero e r a chica. Sí, sí, increíble cómo pasa el tiempo.、Sí. Muy buenos días, Verónica, gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupada también, pero queríamos hablar y, y, y preguntarte y que nos cuentes sobre esta avenida de la Fragata Libertad. Bueno, esto es un, un gran evento, la verdad que es único, es la primera vez que, que vamos a contar con esta posibilidad de. De tenerla aquí en el balneario,、eh, a través de una gestión del intendente Pedro Pesati,、uh -huh. eh, va a estar arribando tipo 8.30 de la mañana a las costas del balneario y estará más o menos regando anclas a las 17 horas.、Uh -huh. eh, como te decía, la verdad que es un. Es un evento único.、Eh, la Fragata Libertad es un, es un emblema s un e para todos los argentinos. Es el b u q u escuela e、sí. que recorre el mundo. Así que, e、no, la verdad, y aparte muy pintoresco para ...para verlo d e la costa, lo vamos a poder ver en varios puntos de, de todo el balneario, a todo lo largo de lo que es la costanera del balneario del Cóndor. Se va a poder visualizar,、eh, ya sea desde la costanera a nivel del mar, como de la parte alta, obviamente. Totalmente. ...y... Entonces se va a ver desde la costanera, ¿no? No es que se puede subir a la fragata. No, porque de hecho no se puede a c e l r a la cosa. Totalmente, totalmente. Ahí estamos viendo imágenes también de lo que es la fragata. Y van a estar también.、Eh, en, ¿Va a haber un acto en el memorial de Malvinas? Va a haber un homenaje, sí, la fragata va, va a estar más o menos a la altura del memorial.、Uh -huh. eh, creo que alrededor de una milla marítima. Eh, alejado de la costa, con lo cual, por eso decía, que vamos a tener una muy buena visual,、eh, inclusive desde la playa. Y sé que va a haber unas sueltas de salvas justamente en conmemoración de, de los caídos. Sueltas de, de salvas, de, de bombas de estruendo, en、ah, realidad, sí. porque no, no son cañonazos, no, no, no es este.、Eh, no quiero utilizar más el término, pero no、sí. serían las balas ¿no? de, que se utilizan, sino son salvas. Eh, no、tengo, lo que no tengo de eso es el horario.、Todavía、ah, y e t i m o tiempo te iba a preguntar cómo era el、no. cronograma de actividades, pero seguro lo van a estar publicando、eh... en el t r a n s c u r s o de mañana o el、sí. sábado. No e s t a r d e seguramente vamos a tener ya el cronograma. Y lo que sí sabemos es el horario, sí, con lo cual vamos a tener、eh, un amplio horario para poder venir a verlos,、uh -huh. venir a verla y. Y bueno, y recomendarle a todos los que se acerquen, sobre todo a aquellos que van a estar cerca del acantilado, de no, de no asomarse,、eh, arremarse mucho al borde del acantilado. Sabemos、sí. que es un suelo que no es firme,、uh -huh. que sufre derrumbes, y bueno, para tener un día sin accidente, lo mejor es ser precavidos y, y manejarnos con precaución. Lo mismo que para lo que es、eh, mantener el distanciamiento, la utilización del barbijo. Eh, las recomendaciones, estamos todavía dentro de l marco de pandemia ¿Sí? y tenemos que, que cuidarnos. ¿Los protocolos para entrar al cóndor, cómo son? ¿Se puede entrar a partir de cualquier hora?、Eh, tenemos el, el horario de circulación y ese、uh -huh. es el horario en que se puede ingresar. Bien, perfecto. Sí, que es de 6 de la mañana a 20 horas, por lo menos así lo tenemos hasta mañana y、si、veremos mañana si hay alguna modificación, pero es el horario de circulación permitido.、Eh, Y lo mismo para el cóndor. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por esta comunicación. Y estaremos el domingo ahí todos para recibir a la fragata en, en nuestras tierras, en nuestros mares, en nuestro balneario y el cóndor. Tal cual. Bueno, los esperamos a todos y como te vuelvo a repetir,、eh, va a ser un día de mucho movimiento, de mucho tránsito vehicular. Así que, bueno,、eh, salir a la ruta sabiendo que venimos a un paseo,、uh -huh. tranquilo,、eh, no hagamos locura de, de, de vernos en velocidad, p a s e e m o s disfrutemos y para tener una jornada lo menos accidentada posible. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. De nada, que tengan buen día también. Que tengas buen día y e s t a m o s en comunicación con la subsecretaria del Cóndor、eh, y la Costa Atlántica, Verónica Barrera.